Aduna, ¿no? ¿Cómo es? Sí. Ven en Aduna, ¿significa exactamente qué cosa? Significa otro mundo, un mundo mejor. ¿Otro mundo, pero con una idea de un mundo mejor? Sí. Y si vamos a, a Senegal y decimos Ven en Aduna, uh -huh. ¿todo el mundo entiende que queremos otro mundo mejor? Sí, podemos decir que es cambiar, porque como todo lado no está bien otro mundo significa, va a significar automáticamente cambiar mejor otro mundo ya cualquiera sabe porque ahora sea. Como, como es la cosa el mundo ahora si hablas de otro mundo significa automáticamente otro mejor va a entender mejor el Bueno, por lo menos durante dos horas vamos a estar en otro en otro lado, ¿no? En Benemond, Aduna y quién, quiénes somos. Ah, hola a todos, yo soy Arianna. <risa> sí, buenas tardes, soy Manuel. Buenas tardes, soy Amado. Mañi, nui nio de glufi axi adne biop de como cada <risa> talata <risa> martes. También están por aquí Aurelio, Pili y el doctor I. Todos juntos constituyen... Y Rafa. Y Rafa, la y Rafa, tripulación que sale hoy. Que vamos aquí cargados de cosicas guapas, eh, informaciones alternativas, cosas de las que ocurren que un poco la realidad intenta conspirar para que no sepamos. Estamos en Irradia, estamos en Radio Geneto. Estamos en la plataforma. Todos somos migrantes. Esto es un puente humano y el teléfono para hablar durante el programa de radio es el 922 63 38 48. Repetimos <ríe> 922 63 38 48. Correo puente. 922 63 38 48. Encore 922 63 38 48. 922 63 38 48 922 63 38 48 <laughs> 922 63 38 58 <laughs> Arriba 922 63 38 Yeah, yeah. de fumarse un porro, un canuto ¿no? una cosa normal y tal y claro, uno siempre tiene tendencia a que el camello sea bueno sea legal, para que no te tangue con este rollo ¿no? bueno, pues mira por dónde. hay dos camellos uno se llama George Bush y el otro, Bill Clinton que resulta que han hecho dos papeles en la vida uno el de camello y el otro el presidente de los Estados Unidos Están ¿Sí? en, en este periódico que tengo aquí delante, ex agentes de la DEA norteamericana y del MI5 británico destapan la verdad sobre el tráfico de drogas. Puede resultar una sorpresa para muchos que el mercado mundial de la droga esté controlado y dirigido por los agentes de espionaje. En este mercado, los servicios de inteligencia británicos mandan sobre los demás. Y digo yo. En Afganistán, aparte de opio, que hay? Digo yo. Pues muchos buitres. Muchos, buitres. muchos carroñeros. Eh, simplemente la producción de opio se ha quintuplicado en cinco años, después de, desde 2001, y, y se ha multiplicado la producción. También creo el tráfico, porque no, no creo que los, los afganos se la van a comer toda a ellos, ¿no? Ya. Sí, oiga, oiga, oiga, esa información que usted está revelando, ¿de dónde la ha obtenido? Esa información no es verídica, ah, ¿eh? está de... Hay una, no, hay una revista italiana que se llama Narcomafia, Narcomafias, que se ocupa de investigar sobre la producción y el tráfico mundial de drogas. Es una de las pocas revistas en el mundo que se ocupan de eso. Narco, ¿qué más ¿Narcomafia? Narcomafia. Es? y usted da crédito a esa fuente? Sí. <risa> Bueno, no, no, <risa> no bueno, Está editada por el grupo Abele, que es un grupo de, de, de cristianos. Entonces, no es una información de tendencia ateo, de, de, de, de, de, de, de, de, de nosotros ateos que, no, que siempre estamos en contra de todo. Entonces, según esos cristianitos <risa> rojos, nosotros estamos traficando más. Ahora que antes y además te guerra. puede decir que pasa por la ex Yugoslavia, pasa por Bosnia, pasa por uh, Albania y, y que hay mucha gente que antes hacía uh, negocios con la guerra y al acabarse la guerra Yo no le digo que eso Así no sea va. cierto, pero hay algo que no me encaja Porque mis beneficios siguen siendo iguales, <risa> investigaré eso Puede que alguien se esté quedando con la tarta sin darme yo cuenta <risa> Mira Y hay un tipo ahora que has nombrado Yugoslavia, dice Michael Rupert, el origen de la guerra de Yugoslavia está en la imposición de esa ruta por las jerarquías de Estados Unidos para exportar heroína a Europa. Perfecto. Además, te puedo decir que la heroína... ¿Tú has entendido bien este mensaje, querido camarada? Que la heroína en los últimos cuatro años se ha ha llegado al precio de las drogas más ligeras y... Y está consumada por una población más y más joven y el consumo casi y, mm, supera el consumo de hachís o de cocaína. Es, se ha convertido en una droga eh, ordinaria, común, que los chicos consuman cuando no encuentran lo que, lo que quieren. Se le ofrece heroína al mismo precio que otras drogas. Y no madre, es esa madre. droga que, cua, que Porque, cuesta muchísimo. Bien, ¿eh? y... Perdona, Ariana. Sí. Porque este Rupert sostiene que el equipo Clinton-Gore está conectado con el cártel de Cali y el general Noriega. Razón por la cual los Bush determinaron acabar con Pablo Escobar, Carlos Leder y el propio general Noriega. Quien sería, según este analista, un empleado de Leder. Ello explicaría también por qué Clinton intentó liberar a Noriega al final de su mandato. Tela Marinera. Atención, amigas y amigos, estamos en Radia, eh, estamos leyendo el Jaque Mate, hablaremos de este periódico y seguiremos leyéndolo a lo largo del programa, pero creo que ya estamos en antena también con Guinea-Bissau y con Dakar, eh, perdón, con Luga, ¿es cierto esto? ¿Hola, Madú? Mm, parece que no, parece que hay algún problema técnico todavía. Continuamos, continuamos el jaque mate este es un periódico particular bastante particular lo que tienes ahí es un ejemplar único no manolo Sí. año cero después de la censura y lo más que me gusta dice el final de los secretos de estado lo normal pero lo más que me sorprende es que se tarde tanto en esto porque no sé si estarás de acuerdo conmigo rafa de que desde un primer momento que sucedieron estas cosas La información que nos dieron, lo hemos vivido en dos ocasiones, en los atentados y en el atentado de Madrid. Ajá. La primera información que se dio fue, si uno la analiza, la información interesada por el gobierno a dar. Exacto. La visión del gobierno, del que quiere estar ahí, viviendo como vive, haciendo lo que hace y, a ser posible, pasando de todo lo demás. ¿no? Por lo tanto... Este, este, yo no diría que es un periódico, ojalá fuera de tirada diaria y todos los días, pero esto yo creo que es de llevar a las escuelas, a los colegios, y empezar a poner un poco la duda en las mentes que hay, porque a lo mejor les han transmitido eh, una información que no es del todo correcta. no Venga, el Jaque Mate es una iniciativa de Rafa Padal. Se puede buscar información de esta persona en internet y... Y hay gente que está contribuyendo económicamente para publicar este número único, donde hay informaciones, pero la, la clave es eso que pone arriba. ¿Cómo decías, Manolo? Sí, eh, informaciones para materializar un mundo nuevo y el final de los secretos de Estado. Dice, ciudadanos de todo el mundo despiertan al conocer la realidad, la realidad sobre los autoatentados del 2001. vale o ok. La verdad, hay, hay mucha es información, está Zeiged, verdad, eh, Last Chance, ha salido mucha información que se han tenido que currar bien para decirle al mundo otra versión de la que te quieren sí. dar ¿no? porque claro si uh -huh. tú tienes el poder tienes el cómo era eso el... de hecho en este text, en este periódico parece que Rafa Padal coge fuentes de eh, documentales alternativos que están funcionando en la red como los que has mencionado, y se refiere a ellos dentro del texto, ¿no? Eh, titulares referentes a las guerras bacteriológicas, a eh, iniciativas alternativa, alternativas, y al final de todo, en la contraportada menciona aquellas opciones que a él le parecen más interesantes para ese otro mundo nuevo, ¿no? Están en negrita por ahí en medio Una de ellas, ahí en, no, ahí En la parte de atrás están la, en ese artículo Por ahí en negrita Y va diciendo las diferentes Cosas, una de ellas es Volver al patrón oro En el sistema monetario internacional eh, Es una de las bellas cosas que dice ahí Y, y vamos, que es un texto particular ¿no? Exacto. Exacto Particular Tenemos un montón de información, seguimos intentando conectar con África. Eh, Amadou, nos comentabas que la, los, gente, los inmigrantes lo están pasando mal. Sí, sí. Y en el sur, uh, ahora la policía está siempre en la calle y a veces entra dentro de las casas para pedir papeles. Ahí cada último día... En el sur uh, tenemos miedo, miedo de salir en la calle o comprar algo, si no, cada lado hay una policía ahí. No sé, ahora. ¿Qué quiere la policía o quiere los eh, dirigentes? No sé qué. Claro. Pero hay mucha policía... Pero cuenta, por ejemplo, ¿cómo le podemos decir a un policía, oye, yo no te pago para que tú... Estés persiguiendo a un hermano, ¿no?, un, un ser humano como tú que no ha hecho nada, solamente por el hecho de que viva, de que tiene derecho a vivir. Entonces, ¿cómo se lo podemos hacer llegar? Si el policía interpreta que el que le paga es el alcalde de su ayuntamiento o de su municipio, jamás en la mente de, de, de, ese, de, ese, de esa persona estará el pensamiento de que te paga la ciudadanía, ¿no? Porque entonces tú jamás pegarías a un ciudadano que se manifiesta. No. Al contrario, le harías un cordón para que puedan expresarse. En una... Ellos son los primeros que están entrenados para repeler a las masas. Uh -huh. ¿De acuerdo? Que tengan cuidado con las masas. Vamos Ahí. a ver si ya está funcionando eso. A ver, Aurelio, ¿cómo ves los controles? Uh -huh. Tenemos con nosotros a Albertiño ya, a Yusufa, a Fatu... Hola, amigas, amigos. Estamos a la escucha. Oye, mire, no, no voy leyendo estos puntos, un poquito, y luego tú me cortas. Venga. Eh, la alternativa mundial, otro mundo. No, no, mejor ni peor. No, no, otro mundo. ¿Me entiende? Sí. Este que usted me ha vendido no me vale. Dice la alternativa mundial acuario, las siglas llama, primero, declarar la paz unilateralmente en el planeta. 2. Ello desembocará en un proceso constituyente de las Naciones Unidas. 3. Se retornará al patrón oro como primera medida. Tanto tienes, tanto vales. El arte, la cultura, los medios de comunicación y la educación tendrán como objetivo la elevación de la conciencia. El ser humano planetario Se armonizará con los ciclos galácticos con la adopción de un calendario unificado para todo el planeta. Se devolverá al ser humano el poder sobre su mente y su salud. Se adoptará mundialmente el software libre, Pipe, como base para la difusión de Internet de manera gratuita para toda la humanidad. Las religiones mundiales aceptarán la existencia de un solo Dios expresado de múltiples maneras y caminarán hacia su integración. Bueno, yo ahí no me meto. Para hacer todo lo posible, se adoptarán general, generalizadamente las energías renovables englobadas en el genérico de energía libre. Los planes urbanísticos de todo el planeta se modificarán con una progresiva vuelta a la naturaleza, avalada por medios de transporte gratuitos. Se considerará toda la naturaleza como patrimonio de la humanidad. Se respetarán las diferencias de costumbres y comportamientos entre hombres y mujeres y entre las diferentes culturas como expresiones de la diversidad del propio planeta. Vale, esto también me reservo una opinión. Y mediante esta solemne declaración, los ciudadanos del planeta Tierra se declaran abiertos al contacto con las civilizaciones pacíficas de otras galaxias. Y esto, como se lo cuentes al que está sentado en Roma, que no hace nada, al bichejo ese, vamos... Puede salir, no excomulga o no... ¿Eh? Puede salir con los pies por delante... ...bien, bueno, y bueno, se bueno. respetarán las diferencias de costumbre... ...vete y, y enséñale a un tipo del PP... ...que él va con la parienta que no le ha dado bola... ...que no le quiere ni ver... ...y, el, y tiene un musulmán que tiene cuatro mujeres guapísimas... ...puede haber un, un poco de conflicto... ...es decir, hay que reeducar mucho a la gente... ...no creo a, la, a una base, a otra... ...¿me entiendes? ...yo creo que la base del mundo... Está perfectamente preparada. Adelante. A ver, a ver, ¿quién está ahí? ¿Hola? Aquí, aquí estoy, aquí está Yusuf Akeita y Fatou Ndiay, y mi compañero de piso que es Abdul Abdul Aziz, Fatou Ndiay y Yusuf Akeita. ¡Qué lujo! Oye. Hola. Marjabam bikum y, ¿Y quién estáis en la radio hoy? Venga, Arianna, ¿quieres eres esta voz. a Manolo, Aurelio, Pili, Amadú, y... y Rafa. Oh. Y Rafa. Venga, ah, sí, Amadú, vamos a ver. Eh, Oye, ¿tenéis agujetas sí, sí, sí. todavía? ¿Os duelen las piernas del concierto de Josu Endur? No, no, estoy bien. La verdad que no me, no me molesta hasta después. Yo pensaba que el día siguiente que no vamos a estar, pero no nada. Y tú, Fatu, ¿te duelen las piernas? No, a no, no, sí no, me duele, no, no, sí. no, me, no, me, mí, no, no me duele. Hola. Hola, Albertiño, ¿eres tú? Hola, hola sí, hola, ¿cómo tal, ¿qué tal, Rafa. Hola, mira, eh, les ya, presento. Ya me estás escuchando, ¿no? Te escuchamos bien, Albertiño, desde Guinea Bissau. Boa tarde, Albertiño, boa tarde. Pero finalmente ya conseguimos, ¿no? Bien, no sabemos hablar en creol. Tienes que enseñarnos palabras en creol. Hola. Hola. Hola, mira, estamos aquí en la radio, pues, Manolo, Ariana, el doctor I, Amadú, Aurelio y Pili. Y están en un lugar de Santa Cruz, en otro ordenador, Fatou Ndiay, eh, Salif, ¿Bien? no, perdón, Yusuf Akeita y, ¿cómo es? Abdul, Ilad, Ilad, Ilad, vale. Entonces todos empezamos a arrancar. Estamos hablando ahora del concierto de Yosu Endur, que fue este viernes pasado, que sirvió para que unos cuantos brancos, tubabs, blancos, europeanos, bailaran junto Hola, con sí, unos cuantos negros, negras, tal, amarillos, azules. Estuvimos bailando ahí y bueno, ah, lo pasamos vale. bastante bien y queríamos ver... Eh, Pero Fatu. Ahora ya está. Bu bu buenas noches, ¿no? Sí, buenas noches. Vamos a dar la palabra primero a Fatu, ¿vale? Sí. Fatu, cuéntanos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Venga, Fatu, cuéntanos cómo te va la vida, cómo va África. Pues bien, aquí eh, estudiando eh, aquí. todos los días. Sí. Estudiando todo el día, ¿eh, Fatu? Sí, bueno. todo el día que tengo de examen. Un saludo a Senegal, a Toro. Hey, ¿y qué noticias de África tienes, eh, Fatu? Pues que están muy bien todos. ¿Jobas? Sí. ¿Dónde lo lees tú, Fatu? Porque yo Ajá. leo en un sitio distinto, me parece. <risa> Vamos a ver. Por no, teléfono, por teléfono. Ah, por teléfono. La familia está bien entonces. La familia de momento está bien. Bueno. Eh, a ver, Yusufa, eh, Amadou, Fatou, viven aquí en Tenerife, estamos hablando de que están empeorando las cosas para los inmigrantes, ¿verdad o falso? Fatou, ¿cómo lo ves? No, repite, repite la pregunta otra vez. La pregunta es, las cosas sí. se están poniendo peor para los inmigrantes, ¿verdad sí. o falso? Verdadero. Se están poniendo peor. ¿En qué? Sí. ¿En qué lo notas, Fatu? Pues ahora mismo se nota más por la crisis. Uh -huh. Y yo no sé mucho de eso, pero creo que tengo un poco de experiencia de, en eso tema. Dinos, Yusufa. ¿y sí? Sí, y se nota mucho porque los tiempos que llevo aquí eh, con de, con mi con de baja, que trabajo, no estoy trabajando, siempre estoy frente con televisión. Y a veces siempre con la noticia y cualquier cosa y echan siempre la culpa a los inmigrantes que están, que están aquí. Y que la causa de crisis que fue los inmigrantes. Y también como tema de papel también están poniendo la cosa más difícil. Porque tengo un amigo y que llevan más tiempo que yo y también están arreglando su tema de papel. Pero están poniendo la cosa muy dura, muy durísimo. Sí. ¿Y qué dice tu compañero de piso? Que, que se ponga y... para que hable con nosotros un poco también. Lad, Abdul. Lad aquí. Kum, es, es Rafa, es en la radio. Lad Nangadev. Vamos a ver, Lad se va a iniciar aquí <ríe> en Irradia. Lad, ¿estás ahí? está en la radio. ¿Tú hablas? Ahí ahí. Hola. Hola, Lad, ¿cómo te encuentras? ¿Qué, qué tal, Rafa? Muy bien, bien, muy bien aquí, escapando. Escapando, escapando. Eh, es chicharrero. Es, chicharrero, chicharrero Lad, estamos en el aire. ¿Qué quieres decirle a la gente de Tenerife? Venga, aprovecha la oportunidad. Cántanos algo, lo que quieras. Lad, ya vengo, ya voy al baño. Voy sí, al baño. Sí. baño corriendo, vale. Vamos a ver, venga. Eh, tenemos noticias de. África. Se te escapó. Se te escapó. Tenemos convocatorias. Mm. Se escapé. Se... Tenemos eh, de todo. No. Eh, para empezar, eh, hoy, ahora mismo se está no, celebrando. No, no, no, el... Ay, sí. Mira, Yusufa, ahora mismo sí. en Francia hay una manifestación en París para pedir que el gobierno francés eh, no cambie su gestión de los centros de internamiento de extranjeros. Es que no te voy a entrar, se poco la... No sé, se... se corta. Vaya, tenemos seis sí, problemas. Se corta. Nada, vamos a esperar a que los técnicos lo arreglen. Venga, el centro de internamiento de, los centros de internamiento de Francia están sufriendo una modificación porque el gobierno no quiere que haya tanta participación y tanto control de la sociedad civil. Entonces, una ONG como la CIMADE está siendo retirada de los centros de internamiento y el gobierno está haciendo una llamada de ofertas... Privatizando, mercantilizando la atención en los centros de internamiento, lo cual significa que las ONGs no podrán tener acceso, sino que las empresas que harán siempre lo que quiera el gobierno y no serán críticas, serán las que hagan esas pequeñas tareas de asistencia a inmigrantes de una manera muy complaciente. Entonces, una serie de organizaciones se han manifestado y dicen, dentro o fuera, continuaremos junto a los inmigrantes. Eh, en la Guayana francesa también ocurre esto, también hay un centro de internamiento, en los territorios de ultramar hay centros de retención de inmigrantes, y también ahí está ocurriendo lo mismo, están expulsando a la CIMADE y a otras organizaciones y están poniendo a una organización desconocida llamada RESPECT, y al mismo tiempo siguen sucediéndose cosas en el resto del mundo, en Francia, en Italia, con temas de inmigración y no inmigración, Así que, Ariana, venga, saltamos para Italia. Eh, bueno, aquí mmm, podemos saber que Amnesty Internal ha, ha protestado en frente a la Comisaría Europea para la Justicia, la Libertad y la Seguridad mmm, contra el, mmm, la ley que se ha aprobado, llamado Paquete de Seguridad, que ha aprobado el gobierno de Berlusconi en los últimos días, para uh, discriminación racial, por ejemplo, mm, uh, en base a esta ley, las personas que viven, que viven en casas que no están en regla con los permisos de uh -huh. edilicio y de seguridad o en caravanas, serán borradas de los registros comunales, de los registros de los ayuntamientos serán borradas, o sea, no serán residentes, no serán consideradas residentes y serán inscritos eh, bueno, matriculados como se dice, en un especial registro de gente que no tiene morada. ¿Qué significa esto? Significa ah, que todas las personas eh, todos los migrantes que viven en casas que no son eh, perfectamente regla con la burocracia italiana de la um, habitabilidad de de la casa o uh -huh. o que viven en roulotte en caravanas que son muchos y no son solo rom sino mucha gente serán eh, borrados no serán considerados más como residentes de un ayuntamiento sino serán considerados como gente que no tiene casa Que, eh, no sé, es una denominación, senta fisa dimora, quiere decir una persona que no tiene un domicilio. Entonces, que en caso, por ejemplo, de problemas legales, no tiene derecho a que le envíen la información a, al domicilio. Porque como por la ley no lo tiene, no por tiene ejemplo, una convocatoria para un proceso... Eh, no te la envían porque mm, resulta que tú no, tienen, no tienes casa. No tienes dirección. Y si, si tú no te presentas en un proceso que te afecta, sabes qué, <ríe> ¿sabes qué pasa. Y esa es solo una eh, junto a la, bueno, a la obligación de, de presentar los papeles para, por ejemplo, el nacimiento de un hijo uh -huh. o que... En falta de papeles se, se perjudica la posibilidad de decir que el, el hijo que ha nacido es tuyo, por ejemplo O, uh -huh. o, o otra cosa es, mmm, bueno, la, l, también las reglas que han, que han puesto en los campos de, de los ROM eh, Prácticamente los han cerrado en, en los campos de ROM eh, no viven solo rom sino otra gente pero ahora han hecho una con esa ley, por ejemplo en la ciudad de Roma la gente no puede salir después de las 10 de la noche, no puede invitar gente a su casa no puede, eh, para, para entrar y salir tiene que presentar papeles a la entrada, no son, no son barrios, no son zonas de vivienda sino son zonas de, de represión y de control y, don, y donde se vive solo puede vivir, solo quien eh, se queda ahí, no se puede ir por más de dos días y de, tiene que pedir permiso para irse ¿Cómo? a dormir pero, afuera. Pero, pero estos lugares, o sea, hay unos lugares para, para que la gente <coughs> viva en ese lugar y no se puede mover de ahí. No, los rom no Los tienen, rumanos. Okay. No, los rom que no, son los, los gitanos. Gitanos rumanos. Eh, no son solo o rumanos, muchos son italianos porque viven en Italia desde hace siglos, pero siempre son considerados apólidas. Ah, o sea que en Muchos general apátridas, Rom significa sí. gitanos en Italia Rom, sí, es como los gitanos se llaman a sí mismos en Italia Y quiere decir hombres, no quiere decir romanos es, Simplemente vale, se llama, es un nombre gitanos. similar, pero quiere decir hombres Es como mm. ellos llaman a sí mismos Entonces todos los gitanos sean de, de ascendencia de raigambre italiana O provenientes del exterior No, no importa Todos van a tener no que importa. vivir en, en zonas ¿Tienen concretas Tienen que vivir, sí, en campos que tiene reglas y que de donde no pueden salir por ejemplo si uno tiene que pedir un permiso de trabajo para trabajar afuera como si no le dan el permiso y se va afuera pierde el derecho a, a la residencia en el campo pero por, un, rom, un gitano no puede ser ita ¿no es italiano Sí, hay italianos pero mm, muchas veces no tienen los mismos derechos que los demás sobre todo los que no viven de en casas sino que viven en campos que viven en caravanas y que no tienen una, una una casa fija muchos se trasladan del norte al sur dependiendo del trabajo y dependiendo de la represión porque muchas veces lo, los alcaldes de las ciudades grandes donde hay grandes campos simplemente desalojan el campo y lo destruyen y destruyen las cabañas, destruyen todo lo que encuentran destruyen baños, destruyen los servicios de la comunidad entonces ellos tienen que, que cambiar de sitio y eso ha pasado en Milán, ha pasado en Nápoles ha pasado en Roma la gente simplemente tiene que encontrar otro lugar porque el alcalde o, o la autoridad simplemente destruye el campo sin dar otra alternativa y hay un flujo de gente que, que no son solo Rom porque al final mucha gente vive en caravana porque no tiene la posibilidad de pagar un alquiler y son italianos, otros migrantes y son tratados como gente que vive de una forma peligrosa en lugares que no son seguros pero simplemente no tienen otra alternativa y la represión contra ese tipo de gente es muy fuerte y además uh -huh. eh, lo que contaba el chico italiano, ¿cómo se llamaba? el chico de Madera de Cayuco Julio uh, eh, que también hemos llegado a una situación de, de, de discriminación tal que en contra del paquete de seguridad de esta ley, que discrimina a muchísima gente y sobre todo discrimina a la gente que no tiene nada, que no tiene nada que perder. Eh, en Roma, una manifestación nacional, ¿cuántas personas? 10.000. 10. Estamos dando la manifestación que ha habido estos días atrás, ¿no? Sí, el sábado. El sábado y... hubo una manifestación en Roma, ah, al mismo sí. tiempo que había una convocatoria, eh, un encuentro del G8 sí. para tratar temas de inmigración y seguridad. Ajá. ¿Y era eh, el lema de la manifestación cuál? Eh, bueno. Era con relación no a esto, ¿no? Bueno, sí, por aquí. Sí, sí 30, de mayo, 30 de mayo pasado en Roma. Eh, vale, por una parte el G8 se reunía para hablar de inmigración y seguridad. Sí y Maroni repetía delante de sus homólogos que las expulsiones han sido el mayor suceso del gobierno italiano en la lucha contra la inmigración clandestina. Por otra parte, Berlusconi decía que no le gustaba hablar de la palabra expulsión, sino que utilizaba un eufemismo, y la manifestación de 10.000 personas, inmigrantes e italianos, desfilaron a lo largo de las calles, eh, para decir no al decreto de ley de seguridad y a las decisiones tomadas por el G8 completo okay. vale, pero no solo eso nos llegan muchas más noticias de Italia eh, han salido a la luz los testimonios de personas que vieron los golpes de la policía a los inmigrantes tunecinos en Lampedusa el 19 de febrero pasado y también los inmigrantes las voces están aquí en la web fortresseurope.blogspot.com Oiremos algo a lo largo del programa cuando conectemos los cables correctamente. Pero también hay más cosas. Fabrizio Gatti, un escritor que se coló dentro de un centro de internamiento hace unos años, en julio del 2005, está siendo procesado por fingir una identidad. Es decir, siendo italiano, al hacerse pasar por inmigrante kurdo iraquí, para entrar dentro de CIE y denunciar lo que ocurría ahí dentro, ahora se está exponiendo a un juicio cuando todo lo que denunció era completamente cierto. Y para poder entrar, la única manera era hacerse pasar por inmigrante. Pero hay más cosas, porque también los obispos están en contra de estas medidas del gobierno, ¿no? Sí, defienden el derecho a emigrar. <risa> que Claro, porque los obispos están muy metidos, ¿no? Están por todos lo... ellos están muy emigrados, verdad. Eh? Es raro que vayas a un país y no veas un obispo. Creo, creo que Yusufa está en antena. Yusufa, ¿nos oyes? Sí, estamos en la antena de México. Bueno, te... has visto que en Italia está todo muy caliente. Hombre, la verdad es que sí, demasiado. <risa> Bueno, o, o, ojalá que ojalá que, que no que no que no llegue en España esta ley. Bueno, mira, para los amigos y las amigas eh, son, uh -huh. para los amigos y las amigas que están en Senegal, dales unas palabras ahí en Wolof. Venga. Llamó los los en inmigración Senegal. Bueno, no Italí. En ik ben ook heel erg blij de immigratie van de migratie van de migratie van de migratie van de migratie de migratie van de migratie van de migratie van de migratie van de migratie van de migratie van de migratie van de migratie van de migratie gay de tousine complètement foum tolni bo gay bobu immigration en Espagne als je het in de dan heb je een compagnon, een compagnon in Spanje hebt, die je in de Spanje hebt, die je in de Spanje hebt, die je in de Spanje die je in de Spanje hebt, die je in de Spanje hebt, die je in de Spanje hebt, die je in de Spanje hebt, die je in de Spanje hebt, die je in de Spanje hebt, die je in de Spanje hebt, die je in de Spanje hebt, die die die die die die die die die die die siempre hablante, bueno, y iremos hasta donde queremos, si Dios quiere. Amadou, eh, perdón, Yusufa, antes de poner un poco de música, vamos a preguntar a nuestro experto, Amadou, ¿realmente la lengua que ha hablado Yusufa es Wolof? Sí, es Wolof, está hablando que ahora con la crisis, mucha gente piensa que es culpa de los inmigrantes, y, no, y por eso está... Buscando ley más para dar más problemas con, con los inmigrantes en generalmente. No te voy a. Dime. No te oye muy bien, creo que tenemos algunos problemas. Vamos a poner un poco de música y vamos a entrar con Guinea Bissau antes de que tenga problemas Albertiño para continuar con nosotros. Y luego continuamos con la reta y las informaciones convocatorias y las cosas buenas van viniendo. Me enamoré, y desde este momento en ti yo solo pensé, crecía, crecía, pensando en este día Que tú conmigo vendrías a vivir la vida mía, pero después te fuiste a otro país, vivir Y yo no sabía ni a dónde escribir, ahora juntos de nuevo no me dejes así Con el corazón ardiendo no me dejes mami, yo quiero amor pa' mí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 Lever de corazon, lever de corazon, lever Yo voy por la vida, mamá A lever de no me meto. Con nadie, yo voy. Lever de corazon, Elsa Redo viene pregonando. Oh, lever de corazon, boom, te lo digo, mommy. Lever de corazon, y todo el mundo tiene que ir. Lever de corazon, para acabar con el odio. A lever de pa' que tiren armas al fuego. A lever de corazon, boom, te lo digo, mommy. Corazón del sargento viene pregonando. Libre corazón, yo ya sé lo que digo, te lo tienes bien sabido. El nombre a la libertad del militar mata a su hermano. Si el nombre a la libertad del militar mata a su hermano, el derecho es ser humano, es de ser un gusano, que por más pájaro que él tendrá que ser. Comido, yo ya voy, yo ya sé, yo ya quiero. en el aire otra vez eh, de qué hablamos ahora, bueno como que hay pocas cosas de las que hablar De entrada a ver si está el chico de Guinea, ¿no? A ver, Albertiño, ¿estás Albertinho. ahí? Sí, aló Hola Hola Albertiño, cuéntanos Hola ¿Cómo está la cosa en Guinea? ¿Cómo está en Guinea? Cuéntanos, toma la palabra eh. Bu Buenas noches Canales, Buenas noches España, Buenas noches a todo el mundo que está escuchando Radio Geneto. Eh, de en este momento tenemos precisamente eh, 21, o sea, 20 y 20 minutos a la hora eh, universal de aquí. Eh, en este momento todo está puesto en las elecciones que vienen, ¿no? Eh, como siempre digo esto. Eh, Esta semana que pasó hubo muchas manifestaciones de parte de las de iglesias, iglesia católica, iglesia evangélica, eh, reclamando la paz. Eh, y, la, y el festival que estuve diciendo el otro día se si han realizado esto en el día 30. Eh, sí, ¿me escuchas, no? Te oímos, sigue, sigue. Sí, estuve diciendo, eh, sí, la Guiné está en estos momentos. Ah, sí, todo está expuesto en, en las elecciones que vienen ya. Ah, hay muchas manifestaciones, un desarrollo de actividades para sensibilizar a la clase política sobre la mensaje de paz que tiene que haber en las elecciones que viene. Eh, en el día de, pasado 30 hubo un festival que, organizado por una radio privada aquí, eh, de, que pertenece al católico, y hecho, han hecho ese, ese festival. Eh, hacen, eh, tenía, tenían todos los políticos, o sea, los candidatos que van para elección, y para comprometer, comprometer con ellos sobre la, la mensaje, el mensaje de paz que tiene que llevar en la campaña que van a empezar ya en el, el próximo día 10, sí, en campa, campaña electoral. Eh, porque el hábito, cuando llegue esa campaña, sí, sí, cuando llegue esa campaña, siempre hay palabras malas eh, entre unos. Por eso, y la situación que acabamos de salir, con la muerte del presidente y del jefe de Estado Mayor, y, y la gente ya no quiere estas cosas. Por eso, hay siempre que haber ese, ese mensaje de paz. Y todo está viral en este momento para eso. Y para decir que uh, también en este momento estamos de luto, porque se falleció en el pasado día sábado, El primer presidente de la República de Guinea-Bissau es Luis Cabral, el hermano más pequeño de Amílcar López Cabral, que es fundador del nacional guineano. Y sí, ya hoy ha, ha, han hecho el, el, la ceremonia fúnebre fune, en Portugal y para después trasladar el cuerpo para el cementerio municipal de Bissau. Eh, para decir también que en, en la sesión de región de Gabú, eh, se han inaugurado un bloque operatorio eh, por, por una cooperación de RTP en Portugal ¿no? con apoyo del Funde eh, de Naciones Unidas para la Población inaugurado por el, eh, el, el embajador de Naciones Unidas por la, la Funde de, de, de Población de FUNAP eh, Catarina Furtar, que es presentadora de eh, la RTP también eh, en el, en, eh, eh, eh, viernes pasado también A, hubo un lanzamiento de la campaña de recensamiento, a, de en administración para tener todos los que trabajan eh, en administración pública, eh, porque lo que ocurre aquí, mucha gente está en administración pública, pero no están eh, legal y en este momento hay esta campaña de lanzamiento de recensamiento biométrico, porque todo va a ser digitalizado para que, si, para que, si, eh, para que se sepa de una vez por todas quiénes son los trabajadores y eh, para que el estado encarga de ellos todo bien eh, escuchas, a, ¿no? te oímos perfectamente albertiño muchas gracias eh, tal vez amadú quieres preguntarle ah, algo sí. a albertiño que eh, está ahí decir, en también, el junio el 1 de junio ¿no? que el día de de los, los niños tanto hubo La fiesta por toda la parte, por las la escuelas, diferentes escuelas que hay aquí. Eh, como sabes, eh, los niños de Guinea Bissau no tienen una condición, eh, dice Havel, por, por, por eso. Y no tienen las cosas como si debe tener. Pero hay un. Uh -huh. ¿Me escuchas? Te oímos perfectamente. Eh, Amado sí. eh, Yusufa, dice, también, eh, para yo voy a saludar a mi, mi amiga en este momento que me está escuchando en Madrid, eh, Irma. Eh, pero él en este momento está en una situación muy difícil con la crisis, pero no está a trabajar en este momento y está ya mucho tiempo esperando el trabajo. Sí. Ah, vale. Bien, bien. Esperemos que tenga suerte, Irma. Aquí en el estudio estamos gente pues de Italia, de Senegal, de otros lugares también y no sé si Amadú, tal vez quiera darle alguna idea o algún mensaje a un hermano de Guinea-Bissau. ¿Cómo, cómo, ¿Qué sabes tú de Guinea-Bissau, Amadú? Tú eres senegalés pero imagino que... No es fácil. Guine, guine Bichau, sí. eh, yo quiero saber eh, cómo es el, el nuevo presidente, el, corporal, el nuevo caporal, creo. ¿Cómo? Es el nuevo presidente. Ah, el, el presidente profesional. Sí. Pero él tiene una misión muy corta, uh, y, pero termina ya en el próximo que viene. O sea, el 28 de, de junio viene. Y el que se presenta para presidente, ¿quién es? ¿Cómo es? ¿Alberto? Sí. Aló, Alberto, ¿me oyes? Alberto. Hola. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Mira, quería preguntarte... Buenas que me... noches. Sí, buenas noches. Me, di, me dijeras por favor el perfil del nuevo, de la persona que se presenta para presidente, quién es y... Y cuántos son... ¿Cómo? De... ¿Cómo? En las próximas elecciones... ¿Cómo? ¿Cómo? Queremos saber si... Sí, el nuevo presidente, el, el, el Raimundo Pereira, pero él está provisional hasta el 28 de junio, eh, conviene para saber quién va a ser el nuevo presidente... Eh, legal porque él está su, solo provisionado en, en el ámbito de conocimiento de la muerte del presidente el hecho en el 2005 sí. pero hay otro, hay candidato ah, para, para nuevo presidente sí, sí. Candidato pero para... todavía hay eh, to, todos son eh, 13 candidatos y todavía no sabemos, eh, pero hay los más fuertes son tres. Sí, te escucho sí, sí. te escuchamos buenas tardes, buenas noches por aquí Sí. ¿Cómo son esos sí. candidatos? ¿Cómo pareces? <risa> no, son 13. Son 13 tre oh, yeah, yeah. candidatos. Sí. Pero los tres más potentes, ¿de qué palo van? ¿Qué son? Sí. ¿De derechas? Ah, vos. Eh. Los tres más potentes son... Ah, el, el Enrique la rosa y malamba Sagnal y el antiguo eh, candidato siempre que el cumba yala fue el presidente también, antiguo presidente. Y son son como portugueses, ¿Sí? ¿no? No. Portugueses no. Políticamente tienen ideologías diferentes, ¿Eh? Alberto. Hay diferentes ¿Cómo? ideologías. ¿Qué? ¿O son similares las ideologías? No, no, no, no, no, no, no, Son, son diferentes, son diferentes, pero por el, uh, uno que el Mal, Malamba-Casañá siempre concorre con el con vaya, el candidato Ma, Malamba-Casañá, él, él pertenece al el partido que está en el poder en este momento, el PSC. Sí. Uh -huh. Bien, pues... Bueno, hay uno que es independiente, es más eh, izquierda, es más independiente, es izquierda. Eh, casi, casi, casi, casi todos son eh, izquierdas. Bueno, entonces lo primero es preservar la paz. Ah, sí, el él, él, él independiente, pero él, él es mezclado. Tiene una parte de Guinea y una parte de Portugal. Sí, sí, tiene. Tiene, sí, tiene. No, bueno, no. como ven, son, son diferentes, son diferentes. Llega sonido con, con retraso a Guinea Bissau. Son muy útiles. Venga, Albertiño, vamos a seguir hablando de sí. África, de diferentes lugares de África. Si quieres opinar sobre alguno o sobre sí. la situación general, está abierto también el, el sí. programa. Pero antes de acabar el programa de hoy, uh -huh. tenemos que hacer una acción. Tenemos que mandar un fax ¿Cómo? a algún lugar del, del de Canarias donde decidamos un fax o un par de faxes para informar de que hay una campaña por los presos políticos sí. saharauis. Hay una web. Por los presos políticos. Sí, pero aquí la gente sí. lo ignora. Aquí la gente ignora que hay presos políticos en el Sahara que lo están pasando muy mal. ...que hay una vulneración de derechos... ...y que se están robando los recursos naturales del Sáhara... ...entonces... ...vamos a... ...desde el programa de radio... ...desde el tiempo que nos queda hoy... ...vamos a... ...enviar un fax... ...enviar un fax a sí. algún lugar... ...¿dónde lo enviarías tú... Sí. Arianna, Aurelio... Vamos, ¿dónde, dónde lo, ...¿a quién enviamos el fax? ...a una biblioteca... ...a una facultad... ...a un ayuntamiento... Sí, ¿Cuál? Estamos pensando a dónde puede ser más conveniente. Sí. ¿Pili? Sí. Es que si el objetivo, uh -huh. que creo que es ese, que es que cuando llegue el fax se coloque en algún lugar, sí. me parece que es mejor ir sí. con las fotocopias y colocarlo nosotras, porque cuando llegue el Ajá. fax no van a pasar. Sí. Bueno, pero nuestras fuerzas son limitadas. Si enviamos el fax, ¿el papel lo ponen ellos? Porque. Ah, claro, sí, sí. sí, sí. <ríe> el papel lo ponen ellos, ¿verdad? Sí. Y junto con el fax pedimos, por favor, que lo coloquen en una pared donde sí, lo pueda sí. ver la gente, ¿no? Venga. Sí. Y podemos llamar después para averiguar si lo sí. pusieron o no. O pasar por ahí para verlo. Sí. Eh, venga, ¿qué lugar? ¿Qué lugar? Es la pequeña acción de hoy. Venga, biblioteca, facultad, ayuntamiento... Al obispo. ¿Al obispo? ¿Al obispado? Claro. Venga. Que tiene culpa. ¿De lo del Sáhara? Vale, <risa> eh, tiene que ser desde allí, ¿no? Sí, vamos a enviar a, a, un, a un fax de, de Canarias, porque sí. eh, el gobierno de Canarias y también es responsable de lo que ocurre en el Sáhara, como todos nosotros, entonces eh, Manolo propone que lo enviemos al Obispado Entre otros La Facultad de Pedagogía Que quizás, no sé si ya que han hecho varios sí. viajes al Sahara sí. Están más sensibilizados ah, sí. para empezar asegurando que lo que no... Venga, Facultad de Pedagogía y Obispado Y yo desde aquí, ¿qué es? Qué es? ¿Sí, Alberto? No, no, estoy preguntando, yo desde aquí, qué, qué, ¿qué debo hacer? Bueno, pues si puedes informar un poco a tu alrededor de que hay un, un país secuestrado, vale, que vale, es vale, el Sáhara, vale. vale, vale, donde vale. hablan en español, Sahara, sí. y donde te enviaremos el correo electrónico también. Sí. Y la próxima semana, o cuando tú quieras, puedes también proponer una acción de información sobre Guinea Bissau podemos también mandar faxes sí, sí. sobre Guinea Bissau a, a lugares de Canarias para que llegue a más gente la información, al fin y al cabo trabajamos en radios comunitarias que tienen poco alcance entonces también hay que buscar otros métodos de, de irradiar la información ese es el objetivo vale, entonces Durante el, el resto del programa tenemos que fijar el texto sí. y enviarlo. Venga, una acción concreta por la campaña de liberación de los pesos saharauis. Eh, coincidiendo con una buena noticia y es que por fin nace la televisión saharaui que, a pesar de muchos obstáculos, gracias a la ayuda internacional, sí, sí, sí. enviará vía satélite terrestre a los habitantes de los dos lados... La realidad vista desde sus propios ojos. Nace en la primera televisión saharaui. Vale, vale. <risa> Esperando ahí a la orilla del río dile que estoy prisionero que en una cárcel me tienen encerrado ZANG Porque canto hay pajarito que lo hubiera pensado Información de la próxima convocatoria. El 3 de junio, miércoles, concentración a las 18 en el reloj de flores del Parque García Sanabria de Santa Cruz de Tenerife, en defensa de la formación profesional y en defensa de los ciclos de arte por el mantenimiento de la oferta educativa pública. Asamblea por Tenerife ha sacado un comunicado apoyando esta concentración. El 5 de junio, jueves, en Santa Lucía, Gran Canaria, Tureque Cultura 2009, a celebrar El próximo viernes organizado desde el programa de convivencia y encuentro intercultural en la ciudadanía del Ayuntamiento de Santa Lucía Con la colaboración de diferentes entidades y colectivos eh, Vamos a hacer una cosa que queda muy bien en la radio ah. que vamos, a poner, vamos a decir una pequeña convocatoria y un poquito de música Ah, una vale, vale un Venga, arranca con esta ciudad. 6, ¿no? 6 de junio, compartir es bueno, acción por todas las ciudades. Te animas a expresarte a favor de la cultura libre, únete tú y tu ciudad a las concentraciones que se están haciendo mensualmente en el primer sábado de mes en distintas ciudades del Estado. Mm, durante unas horas convertiremos la calle en un espacio de libre compartición de cultura, un auto en toda regla al urbanismo cotidiano, en el que intercambiaremos... Contenido sin ánimo de lucro, tal como lo hicimos en anteriores concentraciones, como la del 4 de abril, Bilbao y Barcelona, y las del 2 de mayo, Bilbao Barcelona y Val Vamos a darle la vuelta a su modelo de negocio y a defender el uso de licencias libres, a quejarnos por los intentos del control sobre las P2P. P2P. peer to peer, peer las peer, redes P2P. Peer sí, peer. es que no sé cómo se dice en español. Y a defender la neutralidad de la red en las calles. 6 de junio, plenario de asamblea por Tenerife a las 16 horas en el centro del profesorado de La Laguna, con el siguiente orden del día. Primero, por una playa pública y por el derribo del marmo, mamotreto de las Teresitas. Dos, anillo insular, análisis de situación y propuestas de acciones. Tres, crisis capitalistas, propuestas de actividades. 4. Propuesta para la elección de una bandera representativa de Asamblea por Tenerife. Inspira. 6 de junio. Elecciones en Mauritania para ver quién va a controlar el país después de que los golpistas que organizan las elecciones hayan expulsado del poder al que ganó las elecciones anteriore, anteriores Sidi Uld Chehi Abadía. La oposición y Senegal piden que se retrasen las elecciones. Por Europa no parece importarle a nadie. 7 de junio. Programa especial de nómadas sin tópicos en Radio Contrabanda. 8, 9 10 de junio, en La Gomera, taller Comunicando Mundos de Puente Humano, para comunicar la cotidianidad de escuelas de países empobrecidos con escuelas de Canarias. 8 de junio, acampada, para confirmar, acampada en la Plaza de la Candelaria de Santa Cruz, a partir de la hora, no se sabe, en protesta por las nefastas consecuencias sociales, económicas y medioambientales que acarrea la construcción del anillo insular. 13 de junio en Valencia encuentro estatal de colectivos frente a la crisis, cumbre europea sobre inmigración en Canarias ¿Cuándo? Esa cumbre ¿Cuándo? va a ser en breve no sabemos, ah, sí, no será sabemos. aquí en Tenerife, ¿qué ocurrirá? ¿La gente estará contenta por esa cumbre? ¿No estará contenta? dos convocatorias de ecologistas en acción, el 13 de junio, Telde excursión a la Cueva del Viento y el Barranco del Infierno 15 de junio, la Orotava proyección sobre Azores 20 de junio, manifestación La Plataforma en Defensa de la Playa ha decidido convocar una manifestación en Santa Cruz el día 20 de junio para exigir el derribo de Mamutreto y por una playa pública. La manifestación partirá de la Plaza Weiler para finalizar en la Plaza de la Candelaria. Venga, siempre siguiendo la web, el blog de Casa Taime para saber qué ocurre en ese local social y a qué podemos sumarnos. Eh, del 29 de junio al 1 de julio se celebra una feria de la cooperación en Dakar. La segunda feria de la cooperación, la primera fue en Tenerife, justo a continuación de la visita de Bill Clinton. Amadou, ¿estás ahí en Senegal escuchando esto? Sí, hola, a todos. hola, ¿quién ha visto? Hermanas del hola Bien, te oímos con ciertas dificultades, pero te escuchamos. Sí. Amadú, cuéntanos cómo van las cosas. Te oímos muy mal. Te oímos, te oímos mal, te oímos mal. Vamos, vamos a seguir adelante por aquí del 10 al 20 de julio la asociación pateras de la vida hace un campamento de verano en Larache, en Marruecos es una buena oportunidad para conocer de otra manera Marruecos y una noticia interesante es que hay una comunidad alternativa viviendo en las palmas de Anaga una comunidad internacional de gente de diferentes lugares del mundo que están compartiendo viviendo ahí, cultivando eh, estamos invitadas invitados a participar en esa comunidad, pasarnos por ahí a ver cómo viven con los animales con la naturaleza, lejos de los coches cómo se vive aquí al lado en Senegal, por ejemplo, ¿no, Amadú? Sí, sí Esto, para hacerlo aquí hay que irse a un sitio un poco alejado, es un sitio que está bueno, bastante alejado en un rincón de la isla que se llama Naga. ¿Tú te vendrías a conocerlo? No te vendrías. <risa> Podríamos ir ahí un día o un par de días echar un vistazo, ¿no? Sí, sí. Nos damos un baño en el mar. A lo mejor podemos beber leche de cabra aquí <risa> en Tenerife. En Tenerife, sí. Sí, sí, venga, eso es pasar por ahí ir directamente hasta el lugar. Hay que caminar un poco, el coche queda en un sitio y luego hay que caminar para llegar hasta el lugar. Y luego tenemos una serie de noticias de tipo ecológico que afectan a todo el archipiélago. Una, se han planteado alegaciones al proyecto monumental de Chillida en Tindaya. Lo hizo el guincho ecologistas en acción. Dos, el pío de Gran Canaria está parcialmente anulado porque este plan insular de ordenación de Gran Canaria fue recurrido por Ben Majec, ecologistas en acción y les dio la razón el Tribunal Superior de Justicia de Canarias a esta eh, por ahora eh, detención del pío tenemos ya en antena a Gaby desde Barcelona hola buanita tú Tom qué tal buanita qué interesante ¿eh? acabo de enganchar ahora tengo problemillas por internet para conectarme y escucharles bueno pero estás ahí en la gran ciudad Lleno de, eh, de cosas ¿no? que están pasando por ahí. Sí, muy frenético, muy a saco, un montón de cosas. Y sí, si sí, tú lo dices, tío. Ah, pues hay mucho movimiento, claro, ¿no? Con esto de de que bueno que no está tan fácil y tal, pues la gente busca recursos donde sea y nos imaginamos y creamos nuevas maneras de vivir. Y tenemos huerto nuevo por ahí, hay un jardín muy grande también. ...cosas que se liberan en Barcelona... ...espacios liberados... Uh -huh. y, ...y bueno, este ya lleva... ...hay un huerto que en Gracia... ...un barrio que se llama Gracia... ...que ya lleva un año, que se ocupó... ...y va a ser fiesta este verano... ...y luego hay una casa que han ocupado hace poco... ...que se llama El Jardín... ...que está súper lindo... ...y bueno, y dándole vidilla por aquí... ...a este tipo de sitios liberados... ...donde se pueden todas las cosas que, que puedas imaginar sanas, uh -huh. éticas, habidas por haber y qué sé yo. Oye, Sitio tengo liberados. que comentarles una cosa, compas de irradia. Y a los que se animen por ahí, uh -huh. vamos a hacer un, un encuentrillo virtual de radios, uh -huh. radios comunitarias, programas, así, equipos que nos dediquemos a esto, al seguimiento de del fenómeno migratorio, de los derechos humanos y esto. Lo hemos anunciado hace un ratillo, uh -huh. ...y cuéntanos un poco más... ...en qué consiste la idea... ...pues en conectarnos radios... ...de distintos puntos de... ...de la comunidad... ...bueno digamos de tu barrio... ...de la comunidad... ...del estado... ...del continente... ...del continente al lado y del otro y del otro ¿no?... ...y un poquito ver entre todos... ...los que tocamos el fenómeno este de, de, ...de los sexos... ...de las migraciones de los derechos humanos y tal, en todo este eh, mundo globalizado, ¿no? Pues de cada uno de su experiencia, pues contar un poquito cómo, cómo trabaja en este fenómeno y un poquito conocernos de nosotros, hacer red, y, y bueno, y como tenemos una herramienta poderosa, pues hacernos eco, ¿no? Y hacer el. hacer por pues el bien de la transformación sociedad. Una, bueno. una sociedad informada es una sociedad un poquito más libre, pero no, me refiero a informada, ¿sabes?, de manera crítica, pues con distintos puntos de vista y, y documentado. No estamos hablando de, de lo que hacen algunos manipuladores, que son, que son pocos, pero que tienen tantos medios, ¿no?, tantas teles y tantas radios que cuentan porquería, que distraen a la gente. Pues bueno, entre comuni radios comunitarias vamos a hacer fuerza, vamos a hacer piña. Esto es una idea que empieza aquí, como un encuentro virtual, uno de tantos no de, de estos intentos que hacemos, con la idea de ver si hacemos encuentros entre nosotros, eh, en tu comunidad, después en la mía, después en la de aquel, ¿no? Gran idea. ¿A qué hora es el ahí, domingo? ¿Eh? ¿El domingo a qué hora? No, de momento este domingo de 5 a 7 hacemos un encuentrillo virtual, y me ha propuesto la compa, compa de, de aquí, bueno, eh, ay, ay, que me mata, la Julia, ¿sabes? la Julia, la venga, Julia de, de Valencia. Valencia, me ha comentado, oye, pues eh, después de este encuentro virtual hacemos un encuentro en Valencia eh, presencial, y digo, bueno, eh, venga, vamos a ver si tira para adelante Y bueno, en esas estamos, ¿no? Se está gestando algo aquí, algo interesante. Fantástico. Entonces, ¿de qué hora a qué hora? Repetimos. El domingo nos vemos de 5 a... bueno, claro, 5 a 7 hora peninsular, 4 a 6 hora canaria. Vale, ahí estamos también la gente de Irradia, hay otra gente como el programa Sin Fronteras, el programa de Julia en Radio... Eh, malvarrosa uh -huh. nos comentaba que también hay problemas con el tema de las licencias en las radios de valencia Ajá. Que ahí, y hay gente a circular por la lista en radios de suiza en radios de italia a ver si ariana consigue enganchar a alguien de italia para ese encuentro ah, me gustaría, virtual. me gustaría. yo te quería comentar eso, sí. que tenemos contactos en los ángeles en méxico efe gente que hace día. programas de radio sobre inmigración sí. Sí, para sí. encontrarse bueno, virtualmente con ángeles por ejemplo es la radio de en la radio del barrio o, o la onda del barrio o algo así ¿no? sí. una radio comunitaria que hay allí que está pegando fuerte está dándole que tiene bastante audiencia Y uno de estos de sus ejes de objetivos es tratar el tema de la interculturalidad y la la, la vida, ¿no? La, la gente que va, gente que viene, pero cómo construir entre todos un proyecto común, no no ir cada uno a lo suyo ni se atacar por prejuicios, ¿sabes lo que te digo? Ajá. En lo que estamos. ¿no? Vamos a ver si está por ahí Amadú, Amadú ¿nos escuchas? ¡Ey, Amadu. Qué bueno. <risa> Mira, Maru. Yo, yo te quiero invitar ¿Ah? también Que es muy importante ¿Qué está pasando ¿Ah? hoy? ¿Qué está pasando hoy con la tecnología? Sí, hay que ver, ahí, hay no, que no, ver hay Aurelio, problemas. vamos a hacerlo más difícil todavía Dale volumen a esto de aquí Dale, Que salga esto por ahí Están escuchando a la hija de Yahya, el activista saharaui que está ahora mismo en prisión. Mi padre no puede moverse ni es capaz de hablar, en pocas palabras está agonizando. Es por esta razón por la que me dirijo a las organizaciones internacionales en defensa de los derechos humanos para que presionen y salven la vida de mi padre, que permanece aún en huelga de hambre. Lo extraño mucho y quiero verlo. A su hija, a su padre, lo pueden ver en, el en la página web, que es eh, libertadpresosaharawis.com libertadpresosaharawis Y ahora tenemos que encontrar el fax del obispado y el fax de la Facultad de Pedagogía. El obispo, estos están a favor de la vida, ¿no? Tengo que entendido, ¿no? Hay un montaje ahí para que viva uno y no pueda abortar, nada de nada, toda la vida. Oh, venga, venga, ahí tienes uno, sálvalo, venga. Ariana, ¿tú puedes encontrar ahí el fax de la Facultad de Pedagogía? Eh, sí. Venga, vamos a buscar, a la búsqueda del fax de la Facultad de Pedagogía y la facultad y bueno y el obispado y no el obispado eh al obispado mira eh, gaby ¿cómo está la cuestión de este chico enric durán ¿no? pues salió salió de prisión si ¿sí, salió eh, a ver te digo que yo quise con cargos o sin cargos para una fianza o sea lo tenían ahí retenido pues sabéis no porque salió hace un año El, el periódico Crisis y se hablaba de alternativas a, a... bueno, mucha crítica al mundo en el que vivimos este de la producción y la basura basurización de todo capitalización de todo de los recursos básicos y la destrucción de, de patrimonio de nuestra humanidad no sé, sabes, el futuro de, de la especie como tal pues en esta crítica que se hizo en el diario sentó se muy mal y además él ahí declaraba que que había robado unos 500.000 euros, bueno, los había, se los habían dado, vamos. Bueno, los habían creado para él, ¿vale?, como los crean para mucha gente que pide eh, préstamos, hipotecas, es dinero que no está, pero se crea, y a medida que tú lo vas devolviendo, se va haciendo verdadero ese dinero virtual. Bueno, él lo denuncia, se destapa todo esto que es el, nuestro mercado financiero, ...y se tiene que perder, se ha perdido un tiempo y hace como un mes y medio... ...te diría, aparece de nuevo, el 17 de septiembre cuando cayó... ...bueno pues para el 17 de septiembre está, está por aquí para hacer una rueda de prensa... ...un año después y antes de que dé la rueda de prensa lo van a buscar en un edificio público... ...como es la universidad, los antidisturbios, una centena de ellos en un espacio donde había unas 13 personas como Madelman 2000 de esos sabes tío entraron ahí y lo detuvieron y estuvo incomunicado el tiempo y, y bueno y ahí sí. cerrado que no tenían cargos más que denuncias no Pero disculpa bueno, Gaby de de se tiene que disculpar desde perdón que despedir desde Ginevissa o Albertiño Albertiño ¿Albertiña? Albertiño te decimos adiós Albertiño Ya, ya creo que ya, ya, se, ya se ha ido. Venga, ya tenemos el fax de la Facultad de Pedagogía, ¿verdad? Bien, perfecto. Ya solo nos falta también el del Obispado. Estamos terminando el documento. Eh, animamos a hacer esto a toda la gente que nos oiga, a hacer lo mismo, a enviar un fax. Hay páginas en Internet también para mandar faxes, con lo cual no es, no es imprescindible tener un aparato de fax. Si tienen Internet, simplemente pueden buscar el... El, una página web donde les permite enviar un fax en directo normalmente permitirán enviar uno o dos al día, no más y venga, entonces, ¿está liberado Enric Durán? Ya está, está, sí está liberado y, y bueno, y esto sigue como como campaña como, sabes, es una campaña de, de muchos colectivos y una denuncia de, de, de que esto es todo sustimos, ¿sabes? El sistema en el que estamos Se basa en, en principios muy injustos, muy derrochadores y muy insostenibles Todo Se están perdiendo un patrimonio muy importante que son nuestras semillas, las costumbres culturales de, de humani de que, de, que denotan humanidad en nosotros, ¿sabes? No como máquinas, como se nos presenta, como si fuéramos cosas que están en un mercado de consumo, de bienes. No somos bienes, somos personas. Bueno... ...pues en toda esta onda hay una campaña fuerte para crear ya otro mundo... ...y hay mucha gente que no se lo planteaba... ...pero haberse sin curro durante un montón de tiempo, votado... ...y con familia o sin familia como fuera... ...pues salir para adelante codo con codo... ...se demuestra de que sí puede ser... ...¿cómo puede ser? Pues sin pagar un alquiler desmesurado por ejemplo tiene que trabajar como, como un, un esclavo, sino con un... Imagínate, si no tienes que pagar casa, no tienes que pagar luz, no tienes que pagar agua, porque esos son bienes que están ahí, que si se están cayendo a cachos, pues... Se va, se ocupa, se arregla, y entre todos se, se tira para adelante. Una economía macrofamiliar, comunitaria. Cada uno tiene su espacio, pero se tira para adelante, ¿no? Venga, vamos a intentar ahora... Madú, te damos la palabra, vamos a intentar conectar ahora bien desde Senegal. Hey, Amadú! Hey, hey. ¿Sí, Amadú? ¿No Te ¿Sí? oímos, cuéntanos cómo va todo. ¿Cómo va todo? ¿Sí, sí, sí. Nada, tenemos, tenemos nuevamente problemas. Eh, tenemos nuevamente problemas para conseguir la, la conexión a nivel técnico. Eh, Gaby, venga, cuéntanos, ¿qué más por Barcelona? Eh, ¿Qué más? Bueno, no sé, yo ando... que estamos preparando un festival de teatro del oprimido, de, que ya es el tercer año que se hace, de jóvenes y teatro del oprimido. Será del 1 al 5 de julio en Barcelona y que vendrá gente de muchos lados, de Europa, de algunos lados, y de por aquí, por la península también. Y entonces, sobre todo, es un encuentro de gente que compartimos el que, la metodología de teatro esta, que es un, una herramienta pedagógica, que es como el teatro para y por el pueblo, en el que no es un teatro así pasivo, sino que la gente que va a verlo también va a hacer algo, ya sea ver y hacer una crítica mental, aunque no se mueva, ya sea subir al escenario e intentar cambiar las cosas que salen ahí. ...entonces somos mucha gente que estamos trabajando... ...con diversas opresiones, diversos entornos y tal... ...y es una, una semana que nos encontramos... ...compartimos las experiencias de lo que hemos descubierto... ...de lo que se habla en nuestro barrio... ...los problemas que hay por ahí... ...compartimos los foros, hacemos talleres... ...merendamos, comemos, respiramos... ...y bueno, estamos en eso, preparando este encuentro... ...que es totalmente gratuito... ...y que se financia a base de aportaciones mismos que estamos organizándolo, del Banco de Alimentos y de alguna ayudita que viene por ahí, que no vino la de Europa, pero conseguimos una municipal. Y bueno, la idea es eso, un encuentro de gente activista que está haciendo teatro de oprimido. Y bueno. Perfecto, puedo, no sé, ¿a qué hora? Puedo invitar a que vengáis alguno, claro que sí, pues que me dé un toque y hemos de introducirnos ahí. Venga, ¿a qué hora, sí. a qué hora es? ¿A qué hora? Bueno, esto es el uno al cinco de julio. Me tendrías que dar un toque, ¿sabes? Uh -huh. Me mandas un mail. Tengo el mail ahora. Gabo Altubap. Me he inventado un nombre. Gabo Altubap. Como Tubap al Gabo. Gabo Altubap arroba gmail.com. ¿Y me cuentas? Vale. Eh, Rafa ha desaparecido un momento. Ah, vale, vale. <risa> Ah, bueno, para contestar el teléfono. Ya te digo, eh, estamos, estoy invitando a Madú también por aquí, por Skype. Dice que sí, que encantado. Así que este domingo vamos a hacer ese encuentro con más gente, amigos de Senegal, Canarias, Los Ángeles, Madrid, gente de más voces, Radio Malva, Valencia. Y venga, no sé, os podéis conectar a, por Radio Contrabanda, ¿Sí? que está en internet, www. .contrabanda.org y ahí aparecemos nosotros linkados, nómadas sin tópico. Así que todo el mundo, pues, se ha invitado a escuchar y a participar, sea por Skype, sea por teléfono, que está allí escrito en la página. Y bueno, para dar tu opinión de qué está pasando, ¿no? Con esto de, de la migración y, el y los malos tratos que se están dando a nuestros hermanos, sean de donde sean. Venga, mira, ¿que no sabías que el YouTube ha censurado un vídeo donde una señora Dicot opinaba sobre el anillo insular? No me extrañaría. <ríe> Otra, que la Coordinadora Estatal de Plataformas contra la Incineración de Residuos ha remitido al Ministerio de <ríe> Medio Ambiente una propuesta para que utilice los residuos como combustible en los hornos de cemento. No. <ríe> Otra, que 25 especies de peces que viven en los fondos marinos del archipiélago, como el mero, se encuentran en estado de sobreexplotación y que se impone tomar medidas para su recuperación. Esto todo estaba en un informe que era gubernamental, de gobierno de Canarias, y que desapareció o no se hizo conocer. Que de las 100.000 hectáreas de maíz transgénico que hay en la Unión Europea, 80.000 están en el Estado español. Que Alemania, Francia, Grecia, Hungría y Austria ya han prohibido su siembra y sin embargo, aquí, ya ves, el 80% el 80.000 y que hay un juicio a la, a la compañía de petróleo Shell porque participó en el asesinato de africanos de la etnia Ogoni en Nigeria el delito se cometió en 1995 y ahora el 26 de mayo ha comenzado un juicio en Nueva York donde la Shell está acusada de complicidad en el asesinato de nueve activistas Ogoni Ecologistas en Acción ha pedido también al gobierno español que no limite la jurisdicción internacional y que legisle para poder pedir responsabilidades a las multinacionales en el extranjero Y la Unión Mundial de Ciegos propone suprimir derechos de copyright en libros adaptados. ¿Cómo lo ves, Gaby? Ey, vaya mangoneo, ¿no? Bueno, pero mira, la Unión Mundial de Ciegos está poniendo contra las, cuerta, contra las cuerdas el copyright, ¿no? Ya ves. A mí, ¿sabes qué me da una rabia tremenda? Es que... Se ponen a... Ahora mismo hay una presión que te cagas porque España va a entrar como la presidencia de Europa, ¿no? Ajá. Y parece que España quiere quedar bien, aunque tengamos las telecomunicaciones de, no sé, de unos hace 10 años o 15 años de cualquier lugar de europeo. Es algo sea, que te digo que estamos atrasados que te cagas y estamos pagando un pastón encima. Encima nos quieren señalar a los que compartimos archivos y películas y música como si fuéramos delincuentes, ¿sabes? Y parece que como vamos a entrar a la presidencia de la Unión Europea, pues quieren quedar bien delante de Estados Unidos, que está presionando un montón, ¿no?, las empresas de telecomunicaciones de allí. Y nos están collando a la gente que comparte... que es casi todo el mundo, ¿sabes?, que comparte música y pelis. Pues están poniéndose las, las empresas de, de, de ADSL y todo esto, están poniendo farrucos y boicoteando al personal. Eh, A mí ya me han dicho que, bueno, me lo han cortado dos veces y me han dicho que como vuelvo a hacer el cambio de abrir los puertos, me van a cobrar los routers que, que me han tenido que cambiar. Y no es que se jodan los routers, es que los notas, los, los tienen un sistema que los desconectan, te joden. Y no sé si está pasando eso por aquí en Canarias. ¿Quién te, ¿Quién te los ha cortado? ¿Con quién has comunicado para eso, Gaby? Ah, mira, yo te lo digo, mira, oh no, oh no, oh no, dije después, ¿sabes? Dije, oh no. ¿Y ¿Y se ponen en contacto contigo para avisarte o cómo No, no, eso? son muy sutiles, son unos perros, ¿sabes? Que dicen, eh, bueno, llama a uno porque está, no, no, no está yendo, ¿no? Entonces dicen, eh, cámbiale esto, cámbiale ese qué, bobería. O sea, eso ya lo había hecho yo, había reiniciado el ordenador eh, por una serie de, de tonterías, ¿sabes? Que denotan de que notan, no está yendo a buscar, o sea, no he encontrado ningún fallo, me echaron la culpa a mí de que los problemas los tenía yo, porque desde mi ordenador se había se había cargado el router desde mi ordenador lo único que hice fue abrir los puertos los puertos se tienen que abrir para que la mula vaya guay sabes pero en esta en esta campa, en esta compañía se han puesto de acuerdo en que si abres los puertos pues te boicotean de una manera sutil no hay colegas a que les, les cortan el ADSL o les va mucho más bajito cuando detectan que está conectado a la mula sabes bueno pues eso que están haciendo Poniendo trabas, porque dicen que los pobres autores no ganan tanto dinero. Y sí. Ramón Cid, ni el señor Cobos, pues tampoco se llenan los bolsillos tanto. ¿Y qué te parece que la policía podrá hurgar en los ordenadores de las personas que ayudan a los inmigrantes oh. en Francia? ala ala ala Sarkozy. ¿Y, los, ay, mi madre, y, y, claro, y acusarlos de piratería o de, para poder expulsarlos, ¿no? Sí, la ley bautizada como LOPSI-2 prevé que los policías y gendarmes puedan, bajo control judicial, purgar en los discos duros, en la memoria viva y en las pantallas de los ordenadores personales de los, particulados, de los particulares considerados sospechosos de la criminalidad más grave. Resulta que además de estar el asesinato, la tortura, el narcotráfico, el crimen organizado, la pedofilia o el terrorismo, también está... ...el ayudar a inmigrantes a su entrada o circulación. Pues nada, esto... Se está invirtiendo el dinero mal, eh, tío. Se está invirtiendo para que unos pocos ganen más dinero... ...en vez de para que todos tengamos más. O sea, que podemos tenerlo todo, todos. Resulta que lo están dando desificadamente unos cuatro mangantes, tío. Nada, pues esto hay que pararlo. En el con eh, ...varios inmigrantes del Congo... ...que habían pedido asilo político en Inglaterra... ...han sido devueltos a la República Democrática del Congo... ...y ahí han sido torturados. Eh, 10.000 son los demandantes de asilo político congoleses... ...que hay en Inglaterra. Hasta el 2007 no habían repatriaciones... ...porque no se puede repatriar a gente al Congo... ...y últimamente el Reino Unido ha vuelto a repatriar a gente... Y bueno, hay varios testimonios que no voy a leer porque son escalofriantes. Pues hay muchos, muchos intereses ahí, ¿sabes? En el fondo, precisamente, es uno de los países donde la mayor matanza de, desde hace cien años, ¿sabes? Porque hay mucho mafioso con ciertos minerales por ahí. No solo ya lo que sabíamos que había por ahí, por el África, eh, con metales y joyas y tal, sino que han descubierto el coltán, ya lo sabéis, ¿no? El, el, el tantalio ese y eso está metido ahí grandes corporaciones. Bueno, tenemos que irnos ya. Mira, nos ha llegado un texto interesante, es una entrevista al al escritor guionista que hizo el guion de la película Matrix. Hmm. Y es un activista y cuenta cosas como la siguiente. Ante todo, la gente necesita estar informada. Si comienzas a hacer esto sin estar informado, entonces puedes crear problemas reales tú mismo. Y también, no estoy sentado aquí diciendo que puedes tirar abajo el sistema con una docena de personas rechazando pagar impuestos o rechazando pagar sus intereses al banco. Esto tiene que ser una protesta masiva. Tiene que ser una acción en masa. Dice cosas como esa. Totalmente de acuerdo. Y... Y cosas como que va a ser un difícil viaje durante los próximos dos o tres años, pero son años cruciales, son años cruciales cuando tenemos la oportunidad de tomar las bases de esta pirámide antes de que el cemento y el concreto solidifiquen. Y toda esta estructura hacia la que van, este Estado global fascista, que se está desplegando cada minuto, antes de que realmente solidifique en una situación de control completo, tenemos una oportunidad de dos o tres años aquí y ahora para minar su base, para que no pueda manifestarse como ha sido planeado. Eso es, literalmente, la gente de abajo de la pirámide que están sosteniendo la cima, el vértice superior de la pirámide, los Illuminati, están ahí solo porque los estamos sosteniendo. Son dos o tres años en los que simplemente podemos alejarnos y dejar caer la cima. Tá. Amaru no estamos yendo. Bueno, amigas, amigos, nos ponemos a mandar esos dos faxes, nos despedimos, mandamos un abrazo, lamentamos que no hayan podido estar... En antena, pues, Amadú va de, desde Luga y saludamos a Paul Viñán que está en acción conectando su escuela con una escuela de aquí de, de Canarias. Arianna, ¿qué? Estaba mirando porque me ha llegado un correo que dice que el 27 de agosto de mirar al cielo porque habrá dos lunas, porque Marte será tan cercano a la Tierra que parecerá una luna, pero parece que no es verdad no. Es, es decir no será grande cuanto la luna pero habrá algo que interesante que observar o sea la conjunción de Venus y Saturno antes del surgimiento del sol antes del alba pero miren Comprueben en Internet la veracidad de eso del 27 de agosto, que llegan correos electrónicos diciendo de mirar al cielo porque eh, el día en que Marte será más cercano a la Tierra en miles y miles de años. En todo caso, hagamos lo posible por mirar con frecuencia al cielo. Sí. Te sí. da como una visión más amplia de las cosas, sí, sí. ¿no? Te tranquiliza un poquito. Ik ben maar een uurje kolen,